es Hora Libre en el Barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Está Julián en la Operación Técnica. Mariano Molina ahí en la producción. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas. Y estamos acá en el estudio de la radiográfica esperando a los chicos y las chicas del Centro Educativo Isauro Arancibia. Van a estar una vez más visitándonos, contándonos en qué andan, cómo arranca este ciclo. 2015 en el centro educativo y bueno, mientras esperamos les cuento que quienes quieran conocer más nuestra propuesta pueden hacerlo en www.programarec.com.ar. Ahí van a tener Fotos, algunos audios, varios de los programas que viernes tras viernes los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires hacen acá en el estudio de La Gráfica. Así que eh, chusmen, vean lo que estamos haciendo. Mientras tanto, un poquito de música. Eh, ¿Qué vamos a escuchar? Burbujas, lave la puerca, mientras que esperamos a los chicos y las chicas del Isaura Arancibia.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 En je in een kruisje, en dan zit je in en je in een kruisje, en dan in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 Y vos está fregado fuera y dentro de él o cuando ya no ves sobre qué están sus pies En el estudio de la gráfica Y ahora sí, con los chicos y con las chicas De Lisauro Arancibia, Centro Educativo Y con los profes, con Martín, con Inés, bienvenidas Bienvenido Emanuel Un egresado me dijeron sí. Ahora te vamos a preguntar sobre eso, bienvenido Daniel Bienvenida Noemí Y bienvenida eh, Yara, que acaba de llegar Que era una sorpresa, ¿por qué es una sorpresa Iara? No sabíamos Porque que venía No pensamos que llegaba, había ah. hablado conmigo Y me dijo que capaz que llegaba o capaz que no Y nada, encontrarla acá. Una bueno, alegría. Sí, Buenísimo, y ahora que llegaste, entonces. Bueno, primero, Centro Educativo Isauro Arancibia. Nosotros somos casi parte de la familia, los conocemos hace mucho, somos compañeros, pero está bueno que le cuenten a la gente qué es el Centro Educativo Isauro Arancibia, porque hay gente que escucha por primera vez este programa y quieren saber de qué se trata. ¿Quién nos va a contar? ¿Quién se anima? Ah. El egresado, vamos. No, igual. Dale. Eh, Centro Educativo Isabra Arancibia. Eh, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Eh, es como una segunda familia. ¿Sí? Es como ese lugar que nos, que nos hace falta a la mayoría de los chicos que estamos en situación de calle. Eh, no solo por el lugar donde vas a estudiar o aprender o, o simplemente a, a recibir una bandeja de comida, sino porque... Cada profesor cumple una función muy importante. Eh, es, es aquella persona que te alienta, que te apoya, que está constantemente con vos. Eh, como por ejemplo yo lo dije recién con, con Inés, con Daniel, eh, es un constante que se sienta bien, que se sienta contenido y, y eso es lo que representa a cada profesor en el bisauro. Entonces está muy bueno eso. Entonces es más que una escuela. Sí. Por lo menos más que una escuela como se solía entender. ¿Qué más? ¿Qué es Yara para vos el Isauro Arancibia? Y a mí el Isauro me ayudó a muchas cosas. A la mayoría de mis compañeros que hoy en día los veo genial. Algún, la mayoría ya nos egresamos. Yo soy egresada también, soy ah, todo no? un bachillerato popular. Eh, te tengo que bancar, no hay problema. Sí, pero es un... <risa> siguen siendo compañeros, sí, vas Sí, seguimos vamos. siendo compañeros, lamentablemente. <risa> <risa> no, pero yo, te digo, la verdad, encontré una refamilia y yo estuve más mucho tiempo y me ayudaron mucho. A aprender más que nada lo que es el compañerismo, aprender muchas cosas, que, o sea no sé cómo eso se siente acá en el alma no yo no, no sé no cómo se puede explicar en... o sea es algo hermoso y está bueno porque la mayoría de los chicos que están en situación de calle qué sé yo al transcurrir del año los veía mejor aprendiendo muchas cosas más como panadería o hacía catering y verlos progresar me gusta porque los quiero bien ¿entendés? y ahora Entonces, el Centro Educativo, como su nombre lo dice, es una escuela, es un lugar donde los chicos van a la escuela. Chicos y chicas que estaban en situación o están en situación de calle. Y donde aparece algo más, esto de un lugar que uno se siente bien, que los profes saben quién sos, saben qué te pasa, te preguntan qué te pasa. Y aparte los talleres que vos estás contando, sí, y ahora son geniales, son geniales. ¿Qué talleres? A ver, volví eh, a nombrarlos. Hay talleres de panadería, taller de bicicleta. Serigrafía. Sí. Eh, taller de costura. Uh -huh. es esta, eh, después, bueno, el taller de servicio de catering eh, Que se, se implementó a fines del año pasado y se sigue este año Se continúa con ese proyecto, está muy bueno también eh, Se integran chicos nuevos, eh, creo, no mí, sino, Y se integraron un par de... Ahí que Noemí cuente un poco porque es la que también está mucho más participativa en esos grupos A ver, contanos Noemí, bienvenida Bueno, yo soy Noé. Va cerquita del micrófono. Soy Noé, estoy desde el año pasado participando en el en, de catering, en la panadería. Y bueno, empezó el año pasado con 10 chicos y este año ya tenemos más o menos 15 chicos para, o sea, en el proyecto de panadería, catering. Y bueno, lo último que producimos fue, fue para un temático, ¿no? En temático, un, un, café perdón, un café literario. Esas son las fotos que yo estuve viendo de unas cosas exact riquísimas. Pensé que me iban a traer algo de todo eso que vi. Unas tartas de, vi, a ver, te cuento, vi unas tartas de manzana, vi unas pepitas de membrillo, vi unas de, de dulce de batata de dulce, y unos cañoncitos dulce. tremendos estaban. Eso es lo Pero parecía elaboramos. una confitería de verdad, así como. Es, eso es lo que elaboramos día a día, semana por semana. Mira producimos bastante como para la próxima el... vez me traen me traen la próxima vez 100 pesos la bolsa para nosotros alguno de ustedes hizo el taller de panadería eh, yo estoy ahí por empezar ah mira Estirar, no, ulti yo empezar. ultimando detalles yo tengo que empezar porque vivo muy lejos vivo en Granbour y los tiempos no me dan claro si me estoy trabajando ¿Dónde? Claro. ¿Y vos estás ahí ultimando detalles? ¿Cómo es eso? Sí, organizando un poco mi vida. Porque entre el estudio y que también hago. Estoy en un proyecto de otra radio. Entonces es como que tengo que acomodar un poco mis cosas. Bien, también de eso se trata el Isauro Volver a organizarse, ¿no? Porque cuando uno está por ahí en, en la calle un tiempo, se desorganiza la vida. Y volver a encontrar esa, esas rutinas, esos lugares. Elisaura es... se trata de seguir, de nunca bajar los brazos. Eh, de no dejar que, como bien dijo una vez Daniel, eh, nunca dejar que nadie te ponga palos en la rueda y no importa los obstáculos seguir y seguir y seguir y seguir eh, de eso se trata el Isauro eh, de eso tratan los profesores en el Isauro de, de incentivarte para que, o sea, todo proyecto que vos tengas en mente, todo sueño eh, lo puedas lograr en a vez ver. de creer que es imposible, claro. bueno, no, por qué eh, no hacen, empezar a caminar hacia te ayudan ahí. a que creas que es posible eh, ¿entendés? Y entonces vos ya te mentalizás con eso Con que es posible, es posible y se puede Y todo se puede Bien, nos vamos a quedar con eso, se puede, todo se puede De eso se trata Elisauro Arancibia Escuchamos un poquito de música Y después seguimos charlando con los chicos, con las chicas Y con los profes de Elisauro Estamos acá y seguimos charlando porque estamos fuera del aire, pero nosotros no paramos de hablar. Pero ahora, bueno, que la gente que nos está escuchando pueda eh, escuchar lo que tienen para contar, los chicos y las chicas del Isauro. Dani, ¿cuánto hace que estás en el Isauro? Y van a ser cinco años. Ah, mucho tiempo. ¿Te acordás cómo fue que llegaste? Sí, yo estaba viviendo en la calle, va de los 11 años que vivía en la calle y te. Y me trajo un amigo, va, mi primo, el, el Jonathan, Patricita. Sí. Y bueno, estábamos durmiendo allá, estaba lloviendo un día así. Y eh, vamos para allá, para el colegio. Y a ellos le decían colegio. Y bueno, era el colegio, era el Isandro. Pum, y, me, y vinimos, pum, a todo, que no saben, nos trataban recheto ¿viste? Va, re pior, va, re bien. <risa> Disculpá por, por la jerga, ¿viste? Perfecto, no, se entiende si, todo si igual. sí re bruto, boludo, para acá. Eh, bueno, disculpa por lo de boludo también. <risa> ¿Y que pero, te acordás cómo fue eso que te digan, vamos al colegio? ¿Qué onda? Dijiste colegio. Sí, sí, sí, a colegio. No, pero allá está re bueno, me decían, está re piora. Vamos, te vas a ver, puro. encima te vas a poder pegar un baño. Pum, un poco, a comer algo, pum, Y pase tu día, de última, si no te gusta, te volvés de vuelta, no mamá. Y probé, eh, nos fuimos al sute, allá de, de, de Juramento. De Juramento hicimos trabordo hasta San Juan. Ah, alto viaje. O sea, y, recorrimos la ciudad de Buenos Aires para llegar al Isauro. Y, no, y, nos, y llegamos, tuvimos que caminar un par de cuadros también. Uh -huh. Estaba lloviendo encima. Y llegamos pul, me presentaron, me preguntaron, me hicieron, ¿viste? Porque es todo un proceso, ¿viste? Te dan claro. eh, una bienvenida, ¿viste? ¿Cómo que se hace La entrevista? La entrevista de, bienvenida, la entrevista de bienvenida, ¿no? bienvenida, ¿viste? Y ahí te te saludan, ¿no? "Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien?", ¿viste? Ya te y... tienes ganas de quedarte, pero no te quedas, ¿no? Claro, ¿Cómo? no, está, ¿viste? ¿Qué onda? Vamos, vamos, <risas> claro. vamos claro. Eso se es sí, de los misterios, sí. La... Y bueno, te reciben bien, así y ahí ven así, eh, el grado de capacidad que tenés para estudiar, ¿viste? Bueno, yo en ese tiempo no sabía escribir nada. La, la entrevista la, la tuvieron que reaccionar a ella porque yo no sabía escribir, ¿viste? ¿Y vos creíste que eso por ahí era un problema, un obstáculo? No, porque yo ya quería aprender a escribir, claro. a leer, ¿viste? Ah. Ya me sentía resarpado, ¿viste? No podía leer ni un cartelito. Claro. Sí. Claro. claro. Y bueno, de repente me ayudaron así y ahí me empecé a quedar, quedar, quedar. Igual, tuvieron que bancar una banda de garretines, ¿viste? Porque yo caía en cana, así, ¿viste? Y a veces venía a con todos los garretines en cana. No, pero igual, de hecho, en el corte no te discriminan porque están, estuviste en cana, viví en la calle o, o, o venido de una villa, ¿viste? Es la, una igualdad, sí, ¿viste? Te, te apoyan en Por lo que yo digamos. digamos, apuestan a, a, a tu persona en realidad. Sí. ¿Y pudiste aprender eh. a leer y escribir? Sí, ahora es se relee. Está escribir. bueno, es una escuela, ¿no? Está bueno. Sí, saco sumo. Bueno, la suma, viste, Con la, estando en la calle, la aprendí al toque. Sí, sí, suma. muy grande, sí, la Y ahora pasé pasión del tercer ciclo. Muy ah, bien, muy bien. Capaz muy que, que pasó sí, regresado, capaz que no ¿Cómo? ¿Capaz? <risa> capaz, viste, porque sí que ponerle buena onda, vos sabés pues Capaz, porque sí, medio, medio cabeza dura, viste se nota a Mucho golpe en la cabeza, viste te hacen curtir Igual pasó mucho tiempo y aprendiste el primer deseo sí, que tenía a... que ver con aprender a leer Aprendí. Y ahora, ¿vos cuándo fue? Yo Más o menos la misma época que Dani No, no, no ella vino 15. después ah. O sea, Dani eh, con Pastillita, el primo de él. Conocido. Ah, ¿te acordás? Sí. Bueno, conocieron a mi comadre, mi mejor amiga, que tiene 17, Leila. Y, y bueno, mi amiga hace poquito había perdido a mi mamá. Yo vivo yo en una escuela común y corriente allá en Ramburg. en La sí. 21. Sí. Y bueno... Y me dijo no que está re buena esta escuela que no vas a tener que ir a la mañana porque me iban a pasar la mañana está buena aparte te ayuda te contienen sí. hay buena onda No sé de lo que por allá ¿no? y, y bueno mi amiga me llevó y ahí bueno los conocí a ellos porque yo no los conocía mi mi comadre los conocía te acordás el primer día vos sí el mira qué memoria en estos chicos yo y chicas. Hace, tres, hace tres años fue el primer día y cómo fue ese primer día Y nada, llegué, me, la, la vi a Evans, la vi a ella. A ella. ¿A ella qué es quién? <risa> a Inés. Inés, a Inés, miren que la radio no se ve. Sí, no la ve. <risa> Inés una de las. Seños de, de Nisagro, no, profes. Es, no, No, ¿sabes lo que pasa? Es que siempre me confundo con los nombres, porque son muchas. Muchas. La Susana, muchas. ay, no, ay, me reconfundo. Bueno, y a, a vos también te hicieron esa entrevista de la primera Sí, una, una entrevista, vez. Sí. sí. Yo no tenía, en ese tiempo no tenía tutor, nada. O sea, porque mi mamá me había quedado sola. Uh -huh. Y yo no, y me le pregunté a mi amiga si me podía anotar sola, y sí. Me podía anotar sola, siendo menor. Y nada, entré a alguien el ciclo que tenía que estar yo, que era tercero, tercer ciclo. Y bueno, iba, pero bueno, tenía cuestiones personales, familiares, que a veces tenía que faltar, vivía lejos. Estaba en Gran Buri, en las primeras veces que fui, y después me tuve que mudar a San Justo con mi abuela. Y ahí era como un trayecto más... Largo, más engorroso. Sí. Y sí, pero igualmente yo trataba de venir, a veces no tenía plata, porque... No, no, no cobro ninguna asignación ni nada de eso. pero bueno nada. y entre aquel primer día que me estás contando y ahora sos egresada, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿qué pasó? y bueno pasaron los años, el primer año que fui lo repetí porque estaba mal yo lo acepto y bueno después en el segundo año eh, fui, estaba, iba, iba establemente, pero tuve problemas con mi abuela que estuvo enferma, fue falleció y me tuve que dirigir a Villa Gesell porque no tenía dónde estar. Y bueno, después, el año pasado, volví y le puse ganas. Empecé a venir todos ganas? los días. Eh, responsabilidad, más que nada, porque sabía que era mi último año en Elisauro y que realmente hasta hoy, ay, quiero volver porque es una reescuela, las profesoras son únicas. Son, me recontienen a mí Más me conocen y saben por todo lo que pasé Y me apoyan Claro, y las vas a extrañar Pero igual me parece que se van a seguir viendo Porque están medio cerca Igual ahora seguimos hablando Y ahora pues estoy sobre la tanda de la radiográfica Así que nos vamos a la tanda Y después seguimos esta charla que está buenísima Inicio espacio publicitario Para escuchar buena música. Radiográfica FM 89.3 Recuperando el aire. Chiri, chiri, Estudio de grabación y edición artística en Radiográfica.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 Campaña producida por Radiográfica FM89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca. En la Gráfica, te hablamos en diversidad. Radiográfica, el lenguaje popular de la radio. fin de Espacio Publicitario. Bien, y estamos acá. Hace calor acá y afuera también, ¿o oh, no? Refrescó un poquito, estaba, estaba lluvioso. Acaban de prender el aire, me dicen. Estamos fantásticos. Bueno, seguimos charlando, sí, con los chicos y las chicas del Isauro Arancibia y estuvieron haciendo radio todo el año pasado. Está acá Martín, que es... Del tallerista de radio sos. Estamos, sí, así dicen. Así dicen, así él, el tallerista de radio. Bien, sí. y que trabajan con Yael, que es nuestra compañera de REC, y estamos ahí organizando desde el año pasado, compartiendo, porque ya ustedes venían de antes, vos ya estabas con. Vos sos el tallerista de radio de antes. Así ¿Sí? dicen. ¿no? Así. <risa> Entonces, cuéntenme, chusméenme un poco. Yo algunas partes las sé porque me las cuenta Yael, pero otras no. ¿Qué estuvieron haciendo el año pasado? Bueno, hubo tres producciones que tuvimos el año pasado. El, una va a contar Emanuel, también Inés nos va a ayudar a, a contar y a recordar. Una estuvimos con, bueno, Emanuel en el tercer ciclo. ¿Te acordás cuál fue la primera producción? ¿Así entre los dos la contamos? En la... Está lejos del micrófono, vení. Acércate que compartís conmigo el micrófono, Manuel, mientras sigues armando. Si trabajando. no, ven. ¿querés venir de este lado y la compartís? Ah, ah. A ver, dale. vení, espera, espera, espera. Ah, dale, conta. Contá la que vos, la que vos participaste así. La Más allá que, del orden, la sí. Que yo dale. que fuimos a la radio de eh, Que estuvimos con Yael también. Ahí. Te eh, que estuvimos con Yael. Eh, te fue sí. mucho después, va, un tiempito después de que. ...de que pasara lo del Metrobús... Eh, ...que fuimos a la legislatura porteña... Eh, ...fuimos a, eh, a... hacernos escuchar porque querían demoler... ...el Isauro... Eh, ...y querían demoler el Caina... ...para que pasara el Metrobús, o sea... ...una ineligencia total... Eh, ...y además habíamos estado como una semana seguida... ...sin luz, sin agua, sin teléfono... ...o sea, no teníamos nada... ...hicimos una clase abierta en el Ministerio de Educación que participamos con varios chicos, eh, Fabián, eh, Dani, eh, sí éramos varios, pero los que habíamos, claro, los que habíamos, lo que habíamos hecho la canción, los que habíamos hablado, eh, habíamos ido a un bar. En realidad la protesta fue entre todos los saludos, no fue ni fulan. Claro, ni pero, fuimos o sea, todos en grupo, ¿me entendés? Para apoyar el, el colegio, porque el colegio le iban a tirar abajo, ¿me entendés? El eh, proyecto de Macri, el de, de Metrobús, quería tirar el colegio abajo y nosotros con, eh, los profesores se estaban movilizando, estaban preocupados porque ya no, no iban a tener edificio para poder ayudar a la más gente, ¿me entendés? Bien, vale aclarar y contarle a quienes nos están escuchando que llevó muchos años llegar a, sí. al edificio de Lizauro Arancibia. Todo Soy el proceso seguramente... Años. Claro, quienes están hace mucho, eh, pasaron por distintos lugares, era muy importante llegar al edificio propio. Sin embargo, en el momento que se llega al edificio propio, que todavía faltaban cosas para hacer, supongo que deben estar faltando todavía cosas para hacer en el edificio, Inés, ¿no? Bueno, es parte de todo el proyecto de, de resistencia del año pasado. No solo que lo tienen abajo, sino cumplir un compromiso previo de un plan de obra. Y bueno, si sí, después actualizamos, si querés, están pasando cosas con ese tema. Están pasando cosas, bien. Sí, sí. bien. Pero ese era el contexto y bien decía Daniel, el proyecto del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pasaba por arriba de toda no, esa no, experiencia. Sí, pero eh, fuimos a la legislatura, hablamos con Detrich, eh, f, eh, creo que fuimos... Eh, Sí, Dietri, Dietri, es la misma mierda. Eh, sí, sí, es un solete ese chavo. Eh, digamos, tirar un colegio para... ¿Qué sentido tiene? Tener miles de lugares para poner lo que vos quieras y querés tirar un colegio para ponerlo justo ahí, ¿me entendés? Encima es un colegio que, que ayuda a gente que realmente necesita, ¿me entendés? Bueno, estuvimos con Dietri, hablamos con él y le, le dijimos todo en qué nos afectaba a nosotros, Que, que si estaba de acuerdo en que, que se tire un colegio ahí abajo que, que ayuda a gente de la calle, a gente de bajos recursos y para poner algo que, que, que no hace falta, lo puede poner el metrobús, ponerlo allá, cualquier otro lado, no menos tirar, la el colegio, la vez, ¿sí? tirar el colegio, el, el, Querían tirar el atlético, el centro es cland, el centro es clandestino, clandestino de, de detención de la de la época de los militares, ¿entendés? Mi Quería tirar eso también, eh, que es, es, es ilógico, tiene un pedo en la cabeza ese chavo. Oye. O sea, son lugares que para ellos no les importa porque invierten plata y quieren hacer, no sé, una ciudad puro... Sí, puro metro, quieren, quieren tapar la, la memoria con... Eso mismo, o sea, la con fachada. aparte no nos podemos olvidar. De, de lo que pasó ahí. Esta situación concreta que atravesó la realidad de todo el año pasado y el anterior, me parece, que había arrancado, eh, tuvo que ver entonces con uno de los ejes de estudio del centro educativo y todas estas experiencias de tomar la voz en la legislatura, o sea, de entrada a lugares donde en general los alumnos, las alumnas y menos, eh, si son chicos y chicas que estuvieron en situación de calle, no tienen voz en esos lugares usualmente, ¿no? Mirá, eh, cuando fuimos a la legislatura yo fui uno de los que hablé, ¿viste? Sí. Con Dietrich. Y le hice muchas preguntas, viste, y el chabón, eh, a, a las preguntas razonables que yo le hacía, el chabón se puso a pensar, dijo, me estoy, este, este chabón me está dejando re chiquitito, y me dijo, no, yo te invito a que, a que te subas al Metrobús, y yo fui una de las cosas que le dije, bueno, yo te invito a dormir en la calle un día para ver lo que se siente. ¿Entendés? Y tener un lugar donde ir a estudiar, por lo menos a tomar un mate cocido caliente. ¿entendés? Bien. El chavo no tuvo respuesta. ¿Entendés? Eh, esa fue una de las cosas que, que me dije, que, que si tiene corazón la habrá llegado. Y la radio sirvió para eso también, ¿no? Fue una forma claro. de sacar ese conflicto sí. y que otros se enteren. Sí, la radio fue un medio eh, de llegar un poco más a la gente que, que no podíamos llegar en red. Bien, ¿cómo está ese conflicto? ¿Quién me cuenta? ¿Estamos, eh, ¿se, logró, ¿Se lograron cosas? En relación con el Metrobús, el logro es eh, el más lindo de todos, primero porque este año las clases empezaron exactamente en el mismo edificio. Estamos ahí y el Metrobús cambia su trazado. Así que de lo, todos los resultados posibles es el más lindo que nosotros aspirábamos. Y... Mmm, Bueno, igualmente es muy impactante porque la mitad de la manzana de Lisauro está demolida. Yo, yo personalmente no tengo mucho dato de cuál es el plan sobre esa manzana, pero nosotros estamos ahí y no hay ningún proyecto de, de desalojarnos, digamos. El Metrobús cambia su recorrido. Y, y en relación al edificio en general, que, que era el otro punto sobre el edificio, es que se, están, se iniciaron las obras... ...que era un proyecto de obra anterior... ...que ya venía desde el 2010... ...cuando nos mudamos en el 2011 a ese edificio... ...era con un compromiso de obra... ...y mejoramiento del edificio... ...y toda la estructura delicia... ...para que Isauro tuviera los lugares necesarios... ...así que eh, este año empezamos mucho mejor... Con, ...con los resultados de una lucha... ...que nos llevó mucho trabajo el año pasado... ...de hecho el programa que hizo segundo ciclo... ...el año pasado... Eh, ...tuvo como eje... ...este tema, tuvo como eje de producción de aula también este tema... ...que hicieron el radioteatro, hicieron una canción... Eh, ...se generaron mucho, o sea todo el trabajo sobre ciudadanía... ...que se hizo gran parte del año pasado dentro de las aulas... ...tuvo que ver con producir sobre este tema. Bien, si no recuerdo mal, eh, habían hecho como un juego ahí... ...en juego entre comillas en relación a las estaciones... ...del posible Metrobús de Macri... ...y había estaciones que tenían que ver con la ciudadanía y los derechos... Negados en este caso. ¿Se acuerdan algunos nombres de estaciones? Me pueden recordar. Eh, estación del olvido. Bien, estación del olvido. Estación del olvido. ¿Cuál era? Del abandono. Del abandono. Uh -huh. De. Los chicos sin escuela. Oh eh, no bien, no importa, igual es esto, ¿no? es esto del, no, del par, objetivo no. de trabajo o el contenido que en la escuela a veces queda un poco vaciado, esto de la ciudadanía ejercida en lo concreto, defender los derechos tiene que ver con la ciudadanía y encima lo lograron, la verdad es una, está buenísimo, ¿no? Sí, pero igual en, en, en, digamos el gobierno de Buenos Aires eh, discrimina mucho, mucho lo que es, eh, Los bajos recursos, mi nené. Eh, digamos, uno no elige vivir en la calle porque quiere, porque nadie quiere estar corriendo a las 3 de la mañana porque se viene una tormenta. Mi nené. Uh -huh. Nadie elige que los chicos se estén enfermando por la causa de, del clima, del viento, de la noche, de la humedad del piso de, y eso. Eh, nadie lo quiere Lo quieren arreglar con albergues Pero esos albergues son Yo estuve en un parme y son penales Vos tenés que estar peleando por tu colchón Tenés que estar peleando para que no te roben las zapatillas Al final me, me, me comete un delito Y, y me voy a encana Y para eso te encana. Claro ¿Entendés? Claro, mejor, pasan, ¿no? no, no la pasás mejor, pero es eh, lo mismo, no cometés no ni un delito, pero la, la pasás como, como que cometiste uno, ¿entendés? ¿no? Y el estar en la calle pienso que no es un delito, ¿no? En vez de, de, de, de poner, de producir más cosas para lo que tienen... ¿Por qué no haces algo pa, para ayudar a los que no tienen? Si ese es el tema, ¿me entendés? Bien, nos quedamos, perdón, Yara, nos quedamos con la reflexión de, de Dani. Eh, está bueno, igual quiero subrayar, no podemos cambiarlo todo, pero ustedes lograron que el centro educativo esté ahí y empezar las clases este año en la escuela de ustedes que tanto lucharon y eso es un buen punto de partida para este año. No, porque nos, encima nosotros en el colegio tenemos un grupo que se llama Hermanos de Calle, uh -huh. que es para, para ayudar a la gente que... Digamos, nosotros ahora conseguimos un techo sí. eh, provisorio, ¿no? Porque en realidad el, el, el objetivo de nosotros es... Luchar para que cada uno tenga su vida digna, porque es, es lo que corresponde y es lo que manda la ley. Bien. Y para luchar hay que organizarse, por eso y, las organizaciones. Y nos estamos organizando y, y bueno, Escucho vamos a va tener éxito. Yo también confío que organizándose, ese es el camino. Hay una canción que la grabaron ustedes, es una canción de Lisauro. Sí. Ahí la tenemos en el audio para que la pueda escuchar toda la gente. Vamos a escuchar un poquito de Música <risa> Todo lo izquierdo, esto cuando no es lo mismo, para vivimos. Al aire ahí Julián Nos puso al aire otra vez en esta nave Que es hora libre en el barrio Donde vamos contando Y estamos eh, haciendo memoria Contando del pasado, de cómo llegaron Alisauro Arancibia, de cómo es estar ahí Y qué es esto de organizarse Estar con otros, otros que te escuchan Que les importa lo que te pasa Y me quedaban Emanuel Y Noemi, Emanuel, vos hace ¿Cuánto tiempo estabas en el Lisauro. Primero las damas me dice Noemí, Noemi, sos de Brasil Soy brasileña Bien cerquita, ¿no? de, de, por favor, de ahí Bien, ¿de qué ciudad? ¿Dónde naciste? Yo de Río Janeiro, ah, mira. Mira. ¿Y hace cuánto que estás en la Argentina? Yo hace 28 años Bien, ¿llegaste directo a la ciudad de Buenos Aires? Directo a la ciudad de Buenos Aires Bien, ¿y cómo fue tu llegada a Lisauro? Eh, yo sufrí un accidente muy... Es, en ese momento no estoy sí. eh, apto para contar Porque es, para mí es muy triste y muy sí. doloroso Y estuve muchos años internado a base de ese problema que tuve, que, bueno, con mis hijas fallecidas, uh -huh. es un poquitín que más después, por ahí, Cuente. Y a base de eso conocí a eh, una señora que, eh, que me empezó a, ¿no? a como llevar, era asistente social del hospital donde yo estuve muchos años internado. Y que ahora está en el Arancibia, que se llama Georgina, que todos los chicos lo conocen. Y así pude conocer. Mi primer día en el Arancibia para mí fue, wow, decir, ¿dónde estoy? Un poco de, ¿no? De mucha... muy triste y al mismo tiempo muy no sé cómo explicarlo. una humanidad de locos, sí, exactamente, ¿no? Exactamente, sí, muy así, muy, <risa> muy intensivo porque decir para dónde es muy lindo al mismo tiempo asustarme muchísimo por, por todo lo que estaba viviendo, ¿no? Un antes y un después con los maestros, con los alumnos, todavía no sé cómo explicar, fue muy fuerte para mí saber que realmente hay personitas que te a esa dimensión, porque yo había pasado un problemón donde Para mí no existía la gente buena, mucho menos en comillas, las autoridades. Sí, claro, por, ser mi, sí. por ser extranjera, por ser extranjera, discrimina mucho, por ser morocha, peor. Claro. Pese que yo en, en ese momento, de mi accidente, tengo un antes, estuve trabajando en un lugar, wow, como diciendo, no, no puede ser que después del accidente te traten tan mal, ¿no? Que no te conozcan, no te conozcan tus valores, ¿no? ...que te haré arriba y después sufrir un accidente tan grave para mí. Bien, ¿y Elisauro se convirtió en un lugar? Porque... Para mí Elisauro es, es mucho, es mi casa, es mi familia, es un lugar muy, muy muy especial. Yo cuando pasó lo, lo que iban que a derrumbar el lugar, para mí decir, guau, wow, ¿dónde voy? ¿Qué hago? O sea, me sentía muy perdida, muy mal, o sea... Salir a luchar, salir a golpear puertas con shortines y decirle, no me pueden dejar sin mi casa. ¿Dónde voy? ¿Dónde va mi hijo? Bien. Yo aparte tengo otros chicos. Defender Elisauro me parece que para todos que, los que comparten esa comunidad educativa se convirtió en una causa muy importante. Porque para todos ustedes describen, fue la llegada a un lugar después de mucho tiempo de no encontrar ningún lugar. Exactamente. Noemí, vos estás otra vez en el taller de panadería. Bien, eh, ¿qué otras cosas haces en Elisauro? Y bueno, lo que hacemos es el taller de, de, de panadería. Hacemos catering. Sí. Ah, mira. Sí, hacemos los catering y cómo es armar un catering y armar un catering. Eh, o sea, vos tenés que cocinar. Sí. ...tienes que cocinar las masitas... Todo Pero lo que... tiene que estar todo bien hecho, ¿no? Porque es para otros... Obviamente, o sea, sí. Sí. sí, sí, sí... Tienes que armar... O sea, según lo que te piden, sí. por ejemplo, ¿no? Tienes que hacer... Ya sea desde bizcochitos... Ya sea masitas... Y bueno, estoy muy nerviosa, pero no. Noemi ¿sabías antes hacer cosas de catering, de panadería? No, aprendiste no, en Elisauro. No. Aprendí todas esas cosas, a cocinar, todo lo que sea cocina, son empanadas, todas esas cosas así. ¿Con Silvia, la profesora? Con Silvia, profesora? La, la, la profesora. Ah, que es sí, la que sí. sacó las fotos, ¿no, Martín? Que la, que la... Las fotos esas que estuve viendo. Sí, sí, sí. Y todos los de la foto, lo que es relacionado, que es, perdón, estoy ¿Sí? Muy, ¿Sí? muy nerviosa, ah, muy bien. lo elaboramos, ¿no? ...para en otra oportunidad saber explicarlo mejor. Sí, le ¿Cómo? cuento a quienes nos escuchan que es de primera... ...porque era de verdad, se lo veía todo con muy buena calidad, decime, cine. Yo quiero agregar una cosita, que el microemprendimiento... Eh, ...o sea, una cosa es el taller de panadería artesanal... <coughs> ...que es aprender un oficio. Y otro, claro, y otra cosa es el microemprendimiento... ...que son esas fotos que vos viste, esa ah, producción que hubo ya para otros... ...para vender, para consumo en algún evento, que... Que a tal punto no es lo mismo y tiene esa pinta lo que vos viste en las fotos porque los chicos y los grandes que forman parte de ese grupo tuvieron que tener alguna capacitación claro, para Claro, porque eso. se lo ve muy profesional. la capacitación de manipulación sí. de alimentos. O sea, no es que, bueno, si te copaste cocinando vení no participar. Raro. Bueno. Está previa. muy bien lo del entusiasmo, pero ya un microemprendimiento en gastronomía tiene algunas cosas que ubican ese proceso de sí, producción. Vi delantales, vi claro. como, sí, vi lactales, aparte bide. Claro. Bien, era ese. Sí, está interesante, que sí. Agregar. Y agregar que además eh, está en el segundo ciclo. Eh, quizás por los nervios no lo dijo Noemí. Bueno, sí, para mí fue eh, también no saber, eh, o sea, no saber ni leer ni escribir, me jugó muchísimo en contra. En, en la vida, ¿no? En la vida, por eso tuve por ahí un poquito más problemas y por ahí, hoy por hoy también tengo un poquito, estoy aprendiendo todavía, todavía no, no estoy a pleno de Pero saber escribir. Pero estás en el escribir, segundo ciclo, muy bien. Saber y escribir y leer me cuesta un montón todavía. Estoy empezando. Bien, felicitaciones, noemí Emanuel, ¿cuándo llegaste? ¿Cómo fue? Yo llegué el año pasado. Sí. Eh... Llegué un día después de lluvia, me llevó uno de los chicos, Emanuel, el otro más. Eh, me llevó, me dijo, me despierto a la mañana y me dice, me dice vamos a un colegio. Me dice, me dice, ahí vas a poder desayunar, vas a poder comer algo, qué sé yo. Y bueno, vamos, a ver, eh, de estar todo el día sentado en el banco de la plaza, a ir a un colegio a hacer algo, era como mucho. Eh, y agarré, fui al colegio, eh, me hizo la entrevista Marcelo, <ríe> <Tu Marcelo. ríe> a <mí todavía> <ríe> eh, me hizo la entrevista a él. Me hizo la entrevista a Marcelo y me, me mandaron a tercer ciclo. Y así como empecé en septiembre, en diciembre terminé y me ingresé Muy bien. Eh, pero fue un lapso de. En tres meses, cuatro. Y acá los egresados eh, ya están encarando el bachillerato. Sí. Bien, bien bien sí ¿con, con qué ánimos que lo decís me encanta, no, no sí no, uh -huh. no es que no no es lo mismo que el Isauro, no, pero bueno la mejor no, no, no, están con la nostalgia que el... de sí. que se están yendo eh, y sí por eso uno siempre vuelve yo al menos yo sigo yendo a Lisauro porque bien, hago el... talleres me intereso por seguir aprendiendo y aparte no puedo desprenderme de mi casa a ver eh, soy un nene soy un nene de pecho todavía, como quien diría igual, no claro. Bueno, se nos está yendo el programa porque siempre nos pasa lo mismo Le cuento a quienes nos escuchan Siempre estamos antes de entrar al aire ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Qué... Y después se nos acaba el programa porque ustedes tienen un montón de cosas importantes e interesantes para contar Entonces el programa vuela, es una hora que vuela charlando con el, la gente de Elisauro Está buenísimo, siempre nos encanta Aprovechamos para mandarle un abrazo grande a Susana Reyes Para que, como me dijo Emanuel, contemos ¿Dónde está Elisauro? Si alguien escucha Elisauro está en Paseo Colón y Cochabamba Justo en una esquina, enfrente del, del, del club atlético, el club clandestino. Eh, así que ex club clandestino, bien ahí. Eh, estamos ahí, eh, los teléfonos no me los sé, creo que lo sabe no, Martín. Sí, sí, sí. Ahí está. Mil, no, no, no, mil tres. No, mil trescientos. Mil ¿cómo es? Aprovechamos para mandarle también un saludo 13, a los maestros. 1318. 1318. ¿sí? Noemí. Aprovecho he para mandarle un saludo a María Eva, a Sorcina. Sí, a soy... Evan. Bien, a todo un equipo. Y a por... María Nena Fusené, Ay, no. Bien, <risa> la amo a María Elena. Hay ahí Ay, en, no. en Elisauro un equipo importante de, de personas que hacen esta historia del centro educativo. Isauro Arancibia es una escuela, es un centro educativo. Bien decía Noemí, decía Dani. No sabíamos leer y estamos aprendiendo o aprendimos a leer y es muy importante. Lo defienden porque tiene que ver con encontrar un lugar. Nos encanta recibirlos, les repito. Así que vamos a seguir viniendo, ¿no? Van a Obvio. seguir viniendo. No, sí. no, La próxima ya les dije con masitas, por lo menos una bolsita. ¿Puedo? 100 pesos la bolsita. me comprometo. Ya te dije. 100 Bien. pesos la bolsita, los 100 gramos de masitas para vos. Bien, no sé, voy a tratar de empezar a juntar plata. Dale. Bien, bueno, esto fue entonces ahora libre con los chicos y las chicas y los grandes y los profes del Centro Educativo Isauro Arancibia un espacio que defendemos todos un espacio, me contaba ahí cuando te escuchaba que alguien te dijo en el hospital donde estabas que ahora es profe, tiene aliados por todos lados el Centro Educativo Isauro Arancibia que vamos contando y pasando de boca en boca que existe un lugar con estas características así que bueno El Facebook de el Isauro es Isauro a... Arancibia valía destacarlo Un saludo a Susana que es la que Más ayuda a todos y nos representa a toda Lisaura. Abrazo grande para Susana Reyes. Esto fue saludo. Hora Libre en el Barrio.